pases de herra y se nosotra. Dezhabetuen lanabesa. Illa beteko, azken azte azkenean, eguerdiko amabietatik ordu bat terdietara. Eta errepik apenak, urren goztegunean gaueko bederatietatik amarterdietara. El último miércoles de cada mes, de 12 a una y media del mediodía. Y las repeticiones...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 Bueno, ba, hemen txegaude, Irola Irratian, neondazazpi puntu bostean, Bilboko inetan, irala uzotik, eta beste, ilabete bat gehiago, lan abesa, irratzaio honetan e, baiak izuen, maiatza bat eginek egiten duen irratzaioa, hemen Irola Irratian. Eta, bueno, ja gainera, gainera datorkiguia da maiatzaren bata, Eta horreko bueno, programa abisatu edo komentatu geni zuen bezala ba, mm, Ila bete honetarako ba, gure era ekarriko genuen berriro ere eta modu ja sakonago batean ba, Martxoaren iruko gerta erak eta bar, e komentatu genuen baita ere ba, nola guk eta dugu ez garela bakarrak kontsiratzen dugunak martxoaren irua ba, Euskal Herriko Maiatzaren bata Ba, pixka bat hori, mm, sakonago landu nahi genuen martxoaren hiruko gertakera gertakera hauek eta mm, eta hoy ba, ez bezala, ez? ba pizkaba lotu eta aurrera begira jarri, ba, datorren astean, ba maiatzaren bat izango denez, hori ba, dana, es, josteko edo ideia genuen nolabait gaurko programa honetan. Orduan, ez san bezala, eh programaria si era Emateko elkarrisketxo bat egingo dugu Guillermo Perearekin, bera ba Herri Mugimenduko kidea da, garaiaietan, ba auzo elkarten mugimenduan ibiltzen zen eta bueno ba burubelarri ba, Herri Mugimenduan eta eta zera. Eta, gero, ba, erreskatatuko ditugu baita ere, igez, irola irela irratiak, ba, maiatzaren lehenerako egintzuen programa bereziko korteren batzuk, ba, pixka bat, ba, sarrera bezela erabiltzeko, gero, ba, maiatzaren batako historia honetan murgiltzeko. Gure asmoa izango da baita ere, ba hori ez, bere hasikera horietaz ditzegitea, korte etxo hauen bidez eta hauek baliatuz, baina baita ere komentatuko dugu, ba, Europara nola helduzen zegoeratan, Eta zelango garapena izan duen ba, estatu espainolean bai frankismoaren garaian zelan juantzen hau dena ba, garatzen, komentatuko dugu. E, abandonoak, evidentemente, gerro nola baiteko berreskurapen horrela utilitaristak. Eta Euskal Herriaz ere hitz egingo dugu nola ez ba, gure programa honetan. Orduan, hausiera ba, emateko gaurko programari, ba bakantatxo bat jarriko dugu, lehenengo elkarrizketari sarrera ba, emateko. <gülüyor> Arrisko eskubiden aldeci enborroquetan la quien tu Aquí continuamos, bueno, que acabamos de empezar este programa, y bueno, si no, si no ha pasado una catástrofe en estos minutos, creo que tenemos del otro lado del teléfono a Guille, Caixo, Guille. Caixo, ha, ha va, león. No, no he león, Va Guille. Va bueno, Guille. Comenta todo, Hugo. Ya hemos comentado que contigo queríamos hacer un poco así como un breve repaso a los acontecimientos del 3 de marzo. Uh -huh. Y bueno, pues igual lo primero para ir como entrando un poco en el tema, a ver si nos podías contar de pues los antecedentes o qué situación se vivía en Gasteiz, no tanto igual en los días previos al 3 de marzo anterior, Eh, en sí, pero sí igual un poco no la situación social de pues, un periodo previo, ¿no? A, a esta, o sea, para que lleguemos a la huelga que se estaba dando en aquella sí, sí. en aquel tiempo, en aquel momento uh -huh. ¿qué, qué situación se vivía en pues, Gasteiz o qué, qué, qué tipo de composición la, social bien, nos encontramos. Bueno, la, la situación era bastante complicada ¿eh? y de hacía años. Eh, yo concretamente había trabajado en varias empresas pues entregados y construcciones de telefónica cuando vine de Vizcaya, luego en Michelin, luego en Gartegui, luego en Arantábal y finalmente en Sagarduy, de electrodomésticos, de todas, porque las pequeñas luchas que realizabas pues te las cortaban y la coordinación entre entre los capitalistas y, y esto y la comisaría era absolutamente directo ¿no? Entonces esas situaciones las vivimos antes, de hecho Nosotros y nosotras, mi compañera y yo, pero otros 17 con nosotros... ...nos detuvieron eh, a primeros del 75 eh, en el verano. Y, y bueno, pues eh, unos fueron a la cárcel y otros quedamos fuera... ...y pudimos montar un poco gestoras en aquel tiempo en Gasteiz. Entonces son antecedentes. Bueno, ahí hacíamos... Nosotros teníamos, por casualidad, no sé si por casualidad o no... ...pero mi compañera Maite y yo... Eh, éramos monitores en, en el Recaleor, en el barrio donde es uno de los asesinados, Romualdo Barroso. Era uno de los chavales que teníamos nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, allí organizábamos un poco el funcionamiento de chavales y chavalas, cada monitor y monitora, para llevar adelante un poco conciencia de la gente, nacionalista, canciones... Pero tenéis en cuenta que nosotros éramos todavía que estallamos parlantes. O sea, hoy en día, pues, de alguna manera dominamos eh, el, el, el habla, por lo menos en euskera, pero no teníamos ni idea, ¿no? Nos reuníamos en las parroquias porque no había otra forma de hacerlo y luego hacíamos manifestaciones en la calle y jugábamos a hacerle saltos a la policía para que nos enteraran, hacíamos en un lado y al de, al de 300 metros pues íbamos otra vez y así. Bueno, ese tipo de funcionamiento es el que había. Luego asambleas en las fábricas, pues claro que había… Y, pero utilizamos el espacio de los bocadillos ¿eh? el cuarto de los 20 minutos según que fábrica, pues aprovechábamos para juntarnos, para coordinarnos, etcétera ¿no? pero las reuniones propiamente dichas en las iglesias, no había más y luego? Eh, en aquel tiempo empezábamos además a aprender el euskera, que sabíamos pues, muy poquito la población de Castéis la, la zona de Aramayo y algo, pues la zona de Legutio y tal pues era eh, había ido perdiendo, no sabían no sabía, ni yo rinconando, el euskera no existía los un poco eh, los antecedentes un poco de todo esto al, al margen en, de mis antecedentes personales, que son muy corrientes con otros trabajadores y con otra gente de izquierda y abechalé pues era lo que pasaba nos realmente eh estábamos muy perseguidos y bueno y no estaba permitido ni ni el derecho de manifestación ni el derecho de reunión ni el no, no existía los sindicatos entonces tampoco, ¿no? Pues el bueno no sé esto es un poco los antecedentes desde mi punto de vista eh y tenemos eh, desde desde bilbao nos llama la atención bueno no nos llama la atención pero estamos uh -huh. preguntándonos ¿no? qué tipo de eh, cómo sería la composición social ¿no? de esa clase trabajadora porque desde aquí tenemos como esa concepción ¿no? de, de esa idea eh, de una zona de una ciudad industrial donde hay un alto nivel de migración uh -huh. sobre todo de, de trabajadores del resto del estado migrados uh -huh. para trabajar en las industrias y Y no nos cuesta un poco visualizar que, cómo, sería, cómo era la composición social de la clase trabajadora de Gasteiz, ¿no? Eh... Pues algo, algo similar, lo que pasa que no había fábricas todavía muy grandes. Bueno, algunas sí, ¿eh? Porque Michelin, eh, Mebosa, eh, bueno, el propio Ayuntamiento de la Diputación, eh, bueno, Forjas, pues eran empresas grandes, ¿no? Pero no, no, era, no era del tipo de la, de la industria de Vizcaya o de, o de Bilbo, ¿no? en eh, eh, la parte nuestra era un poco segunda industrialización había empresas también pequeñas había un poco de todo medianas y pequeñas y entonces la cosa se trabajaba aquí había venido pues eso pues de Andalucía, de extremadura de de, de, de todos los lados de galicia de, de todos los, de león eh, mucha gente de castilla y toda esa gente eh, pues como cada base trabajaba y buscando empleo y en situaciones de Pau pérrimas en sus lugares de origen venían aquí pero tampoco aquí era una una bendición lo, eh, lo que había no pero yo creo que enseguida en, engancharon con nosotros y con nosotras en la lucha en la lucha de clases que es la que nos nos unía fundamentalmente no porque el tema post pues, nacional no estaba muy desarrollado aunque aprovechábamos también claro las personas que teníamos esa conciencia o que estábamos empezando a trabajar esa conciencia no entonces yo creo que la experiencia en ese sentido fue muy buena o sea Yo estoy muy... O sea, Romualdo Barroso mismo es uno de los eh, asesinados, es, eh, es del de, de Estado español emigrante. con Todo el barrio de Recaleor era así, todo el barrio de Avechuco era así, zonas de Arana, de bueno, los barrios de Gasteis periféricos eran todos así. Zaramaga que se monta, bueno, eh, todo eso era emigrantes, pero pero era gente que tenía conciencia de clase o se sentía explotada y, por lo tanto, se une en esta situación en este primer eh, primer primera ola, bueno, porque antes estuvo la antes de esta huelga general estuvo la huelga de Michelin y entonces, bueno, claro, aquí eh, al ser una ciudad pequeña eh, eh, la huelga o la solidaridad si la hay se extiende de una manera Eh, muy rápida, ¿eh? Porque es una población pequeña, luego ya somos un po una población un poco mayor, pero entonces era automático. O sea, esta, eh, en, mil, o sea en, en los dos primeros meses, en el 6 de enero, que empieza de alguna manera la, la, la movida fuerte, la huelga general, pues hay 10, 15 fábricas metidas. Y en, en el primer momento… Pues yo me acuerdo que había unos seis despedidos, no había muchos más en cada una de las fábricas, pero ya se produce una implosión del tema y hay 100 despedidos, estoy son de números redondos, ¿eh? Uh -huh. y, y muchos detenidos ya. O sea, ya empieza la represión en todas sus formas, ¿no? Y lo que es, al principio, una, una reivindicación, eh, pues, salarial... Concretamente se hablaba de 6.000 pesetas, entonces, de subida lineal. Entonces, sabíamos hablar de, de subida lineal. Tenemos una codicia de clase ¿eh? y sabíamos que en cada fábrica pues había 7, 8 o 10 categorías y nos intentaban dividir. Entonces, esta subida lineal lo que pretende es igualar un, un poquito lo que se puede la subida de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Este es un poco el, el, el panorama donde entramos. Luego la solidaridad, eh, pues en, es, en, en cascada empieza a sucederse, eh, y bueno, con diez, quince fábricas, pero luego es que son más. Prácticamente es to todas las fábricas. Anteriormente, como había estado Michelin, pues Michelin no se suma a la huelga, ¿eh? pero de alguna manera por siempre por las situaciones dice joven no antes no habéis, no habéis sido solidarios con nosotros y ahora queréis que seamos bueno ese tipo de rollos que ya sabéis que en la propia clase trabajadora existe muy triste pero existe pero efectivamente no fue una de las de las empresas de las más grandes de castell que entraron en la huelga pero prácticamente todos teníamos primos hermanos cuñados cuñadas hijos e hijas en las distintas fábricas porque esto es un, un poco pañuelo no el, el, lo que es el municipio el municipio de gaste Y, bueno, nos has contado un poco cuál eran esos antecedentes ese contexto en el que se da la huelga y un poco también eh, nos has explicado cómo, cuál es esa composición de esa clase trabajadora en ese momento. ¿Qué pasa el 3 de marzo de 1976? Uf, bueno, eh, como es un poco una ir eh, creciendo y creciendo con, con más gente cada vez, Bueno, pues teníamos asambleas de las iglesias y empezamos a centrar, claro, porque en principio la forma organizativa que establecemos eh, es la, eh, la, la el organigrama de organización obrera, es la asamblea de fábrica. A partir de la asamblea de fábrica, eh, hay una mini mi asamblea de fábrica, pero no la asamblea en general de fábrica, si hay si es una fábrica, si es un taller pequeño o algo parecido, y de ahí surge el comité elegido y que además es revocable. Y es a partir de ese comité, que es a nivel de ciudad, Eh, nos empezamos a reunir en la, en la iglesia de San Francisco. ¿no? Es una gran iglesia que tiene un gran atrio y, y cabe muchísima gente y ahí pues, eh, habitualmente ya hasta nos juntábamos 5.000 personas. ¿no? De ahí salen las convocatorias, de ahí se organiza la caja de resistencia, de ahí por, eh, establecemos moderadores para poder llevar una asamblea tan grande con un mínimo de, pues, de continuidad y de garantía que las decisiones que se tomen sean absolutamente de la asamblea. Eh, se hace un comité de redacción, hay una, un órgano de, de perspectivas de las luchas elegido del propio comité, y, bueno, pues eh, se, se centraliza la lucha, ¿no?, y se unifican los criterios. Aquí hay un planteamiento, además de antemano, en la que no, no permitimos que, que las organizaciones eh, políticas, en claro, no hay sindicatos legalizados, ni organizaciones políticas eh, tampoco legalizadas, entonces, bueno, lo que se, se exige ante el peligro de que originar ciertos desmadres en caso de la actuar con claridad en el organismo coordinador de las luchas, se planteó que todo aquel que no poseía una representación de las fábricas en lucha y sectores en lucha no podría venir a dar directrices a los que estábamos parados o en lucha. Ese dato es muy importante porque, bueno, si había una persona que, siendo un líder igual o una líder, ...que eh, eh, quería venir a la asamblea, tenía que venir en la presentación de, de un taller, de una fábrica o de lo que sea. Entonces, por eso cortamos todo planteamiento que venía desde fuera. Eh, fue una manera de autoprotegernos, pero yo creo que fue muy eficaz... ¿eh? ...porque, evidentemente, toda la gente se te, te tenía que basar en, su, en, el propio, en la primera asamblea o mini-asamblea de su fábrica o taller o instituto o lo que sea y a partir de ahí eh, surgía la, repres la representación de la, de la Asamblea. no Yo creo que fue un, un método eh, que fue bastante trabajado y, y que, que estaba asumido por todo el mundo. Lógicamente luego había portavoces, unos más que otros o unas más que otras. Fundamentalmente eran hombres, pero también las mujeres tenían un trabajo. Había una un conflicto en la zona de Areitio, que había mujeres fundamentalmente, con eh, salarios diferentes, más bajos, por, si por cierto, que los hombres, y esa lucha también la encendimos. Oye, no digo que, que esa lucha tuviera resultados, pero bueno, siempre son unos inicios que, que plantean las diferencias que hay tan abrumantes entre entre los hombres y las mujeres respecto a los salarios. Y ahí, como teníamos dos fábricas, eh, que eran Areitio y y, a ver, y Furnier también, eran dos de las fábricas que estaban ahí, pues todas esas cosas las pudimos tocar, ¿eh? por lo menos. Y luego eh, también empezamos a trabajar en barrios en aquel tiempo. Eh, yo creo que era muy importante ir a los barrios, todavía no había no había eh, más que un par de asociaciones vecinales, los barrios estaban creando, etcétera, pero todo esto se expandió pues como como la pólvora, ¿no? Yo mismo soy de los afectados, ¿eh? de esa de de la, de la experiencia del, del 3 de marzo. Claro, los 5000 personas que nos juntamos en la iglesia de San Francisco salíamos en manifestación de allí. O sea, si tenemos la asamblea a las cinco a las seis de la tarde de allí vamos ya a las ocho manifestación ya el día eh, bueno con, con con 100 detenidos ya y, y, y con y con muchos despidos vos pues, ya el nivel organizativo y las reivindicaciones que estamos haciendo se acercaban también a planteamientos y a planteamientos pues, de carácter político, como todo movimiento tiene un carácter político, ¿no? Pero además es que zumbamos a la, a la institución vertical del sindicato vertical porque los desautorizamos totalmente y empezamos a elegir representantes directos desde las fábricas y los talleres, y claro, eso le revolvió al sistema, o sea, le estirábamos todo el invento, porque ya la gente no hacía caso más que a las comisiones representativas, entonces todo el, el aparato del Estado donde... Del, del sindicato vertical donde era un, una, una persona muy relevante el, el martín villa en aquel tiempo que venía de ahí pues yo creo que ahí les tumbamos bastante por pues las manifestaciones que hacíamos continuamente y las reivindicaciones que estamos haciendo pues y, y incluso enfrentarnos a la policía cuando, cuando nos tumbaban y tiraban eh, tiraban pelotas tiraban de todo nos apaleaban pero bueno ya el día el, el mismo día a la mañana de la masacre de los asesinatos del, del 3 de marzo, ya hubo una carga una carga en Avenida Gasteiz alrededor de la gasolinera y ya, ya hubo un par de heridos de bala, uno en una pierna y otro y tal. Entonces, bueno, eh, ya íbamos a esta asamblea, a la asamblea del 3 de marzo, íbamos nerviosos, pudimos entrar pues más o menos eh, 5.000 trabajadores y trabajadoras, pero se quedaron fuera pues, cerca de 2.000 personas, que no cabían ya, y porque además la policía cerró. ...cerró a Calicanto y a las entradas y las salidas... ...y no sé, si quieres te cuento un poco mi propia experiencia personal, no sé. Sí, ¿eh? por supuesto. Sí, bueno, pues entonces, bueno, eh, en principio nosotros, claro, estábamos metidos... como ...se suele decir esto, con protección de la iglesia, ¿no? No podían entrar por el concordato, no podían entrar en las iglesias. Nosotros muy éramos muy inocentes, nos fiamos de esa situación... ...bueno, al fin y al cabo el pueblo se le da, la, le llega la información que le llega y teníamos una cierta confianza en que no entraran. Y eso, entraron unos mandos, entraron ahí, le llamaron al cura, le zarandearon a, a uno de los curas y salgan ustedes tienen cinco minutos. Y, y empezaron a tirar botes de humo. Claro, la, eh, los que estábamos en la iglesia, yo estaba con mi compañera también, ¿eh? los, porque ella estaba en, en otra fábrica eh a tirar botes de humo y claro, la situación se, se era tan irrespirable, tan irrespirable en la iglesia, pues que cogimos pañuelos, nos poníamos en el suelo, o sea, todas las posibilidades para que no nos asfixiáramos. De hecho, empezamos a romper las, las ventanas claraboyas, que eran claraboyas redondas, ventanas redondas, para que podía entrar el oxígeno, porque nos quería asfixiar. Y además habían preparado un disposit dos dispositivos en dos de las puertas de entrada y salida, de manera que dos filas de policía, a todo aquel que salía, asfixiado o no, lo machacaban a hostias a porrazos, ¿no? Entonces, bueno, y además estaban las, las furgonas, furgonetas de la policía estaban en, en, la, en la entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo eh, mi compañera estaba bastante desmayada, no podía respirar, ...y le saqué medio en brazos, medio a rastras... ...le saqué y según pasaba por el cordón de policía... ...me dieron los días como un pano... ...en todas en la cabeza, pum, pam, hasta que pude... ...sacarle al a, a, a resguardo... ...de las dos mil personas... ...que creo yo que estaban allí... ...o me parecieron a mí en ese momento... ...pues tratando de alejarlo desde la entrada... ...de las dos entradas a la policía... ...en ese momento me agarraron... Eh, ...dos de... ...o sea, me agarraron en un corro... De, ...de dos de, de uno de cada brazo y empezamos a, a matarle, matarlo ...y bueno, y a golpe limpio, toda en la cabeza... ...entonces me caían en la cabeza, yo tenía una cabeza muy dura... ...y al final les dejé, o sea, hice un movimiento... ...y les dejé con el jersey en las manos... ...o sea, como me agarraron de los brazos, hice un movimiento... ...saqué por la cabeza el jersey y se quedaron con el jersey en las manos... ...y escapé, y tiraron el jersey a la entrada de la iglesia, lo tiraron allí... ...y cuando los que estábamos allí, juntamente con los que íbamos saliendo veíamos la situación tan dramática que se estaba produciendo dentro de la iglesia, o sea, que estaba muriendo la gente asfixiada, eh, por la propia experiencia que he, venido yo, que he vivido yo con mi compañera, pues pues eh, intentamos alejarles a la policía de las dos entradas. Entonces, de hecho, les, les tirábamos piedras, lo que podíamos, para que se alejaran. O sea, no eran... Eh, y, y, bueno, y de hecho, se acojonaron en un momento determinado y se montaron en las furgonetas. Pero se montaron en las furgonetas y bajaron con las metralletas, pistolas y con todo el tinglado Y entonces se pusieron rodilla a tierra y empezaron a disparar, sin más. Esa fue la situación que vivimos, ¿no? Entonces yo en ese momento, que cayó un compañero al lado mío eh, en, de, de, de la balacea, que suelen decir, ¿no? Pues yo vi es mi jersey en la puerta de entrada y fui a coger mi jersey, ¿eh? es un acto de propiedad privada posiblemente, pero me fui a coger el jersey. No, yo creo sal, que en y este y en salvé. este contexto es un acto político. Ya, pero yo me salvé, me salvé, sí, sí. me salvé de la, de la de la primera ráfaga impresionante porque yo estaba bastante adelante, cerca, cerca de las fluoretas, pero al lado de la puerta, entonces eso me salvó y bueno, pues lo echamos a correr, hicimos lo que pudimos, claro, empezamos a tirar, pues a, pues a, a tirar farolas, sabíamos ya que había gente muerta, no sabíamos cuántos ni tienes Un amigo mío, pues un tiro también en la boca, eh, pues yo su hormachea, eh, un compañero de la fábrica un tiro en el hígado, bueno, así, pero hasta ciento y pico heridos de bala. O sea, fue tremendo. podíamos haber muerto, 5 a 5 asesinaron, eh, eh, pero podrían haber asesinado perfectamente a 25 a 30, porque la, la tiraron más de mil tiros entonces bueno ellos mismos decían en las, en las grabaciones en que se, pues, se han extendido bastante por ahí que hemos, esto es la mayor masacre de la historia, hemos, la mayor paliza de la historia y cosas de ese tipo, pues decían según se, se comentaban entre la propia policía, ¿no? Fue muy gordo el tema de unas características muy fuertes y luego muy importante la solidaridad que se produjo en Vizcaya, fundamentalmente en la zona de, Basa, de Basauri, no solamente, aunque allí hubo un, un compañero también muerto ...y otro, mm. otra persona en Tarragona, ¿no? Mm. Pero, bueno, para nosotros eh, ese día es un día... El, ...el principio, también es el principio de nuestra liberación... ...o sea, hablando en términos políticos, ¿no? O sea, porque realmente ahí aprendimos... ...fueron muchos días, fueron 45 días... ...pero ya llevamos una experiencia de atrás... ...aprendemos cómo trabajar, cómo estar, cómo juntarnos... Eh, ...cómo hacer una asamblea, que la asamblea sea el elemento central... Pues todo ese tipo de cuestiones fueron las que el aprendizaje fundamental, ¿no? Por eso yo digo, igual soy un iluso al decirlo, pero yo creo que sí, ahí empezó el proceso de liberación en Euskal Herria de la clase trabajadora. Eso no quiere decir que no había habido otras luchas anteriores, como la de bandas, porque yo, yo provenía de Vizcaya, ¿eh? y, y y entonces yo conocía también esa experiencia, la de Ío de Cerca, el tema del, del 68 también, el tema del juicio de Burgos... Todas esas cuestiones nos fueron perfilando pues la lucha del pueblo por la liberación nacional y social no o social y nacional no sé cuál es la primera creo que deben estar undidas unidas siempre ¿no? May, y, y eh, nos has comentado así, has hablado no de la respuesta que hubo a la masacre del 3 de marzo no has mencionado así aunque sea el, el basauri no toda esta respuesta que hubo sí, sí, sí, nos puedes bien. contar un poco tanto en gastéis mismo como más allá, pues, en Euskal Herria, eso, ¿qué respuesta hubo?, ¿no?, porque podemos imaginarnos igual a día de hoy que ante esa brutal represión, pues, hay, puede haber dos opciones, ¿no?, como un repliegue o como un salir todavía más a la calle. ¿Qué pasaron qué los días siguientes? en Gastéis en concreto, pero también si nos queréis comentar en Euskal Herria y también Oye, no eso tengo... que esa respuesta, vosotras, sí. también igual lo que pasas en yeah. Euskal Herria, como desde Gastéis, como lo recibisteis. Bueno, nosotros lo recibimos bastante teníamos muchos problemas en gaste había que crear una situación tremenda no eh, Sí tuvimos conocimiento porque las comisiones representativas tenían información de otro, de los otros reales no pues de nafarroa también eh, de Iruña eh, y de la zona industrial de la industria, andave eh, también en guipúzcoa en, en polígonos industriales en la zona de las zonas de ordicia y por ahí bueno hubo movimientos y el mismo en el mismo donostia en bilbo en Basauri… Eh, pues en Porto, en, en muchos sitios hubo movimientos, o sea, no es lo mismo los movimientos que puede haber en donde está el centro de la lucha a los otros, pero yo creo que la sensación de pueblo, eh, de Euskal Herria, yo creo que lo tuvimos presente, o llegó, o sea, nos empapó un poco, pero fue un poco una lección posterior, posterior nosotros estamos demasiado centrados en Eh, no, no demasiado no teníamos más remedio que estar centrados en la lucha que estábamos llevando ¿no? y, y teníamos que proseguir la lucha no podían cortar de hecho hicieron detenciones eh, en la última etapa cuando soltaron a los porque conseguimos que, que soltara los detenidos conseguimos que, que que los despedidos fueran readmitidos eh, bueno hubo una serie de cuestiones que conseguimos los capitalistas se prearon hasta las texajas con el gobierno con la derecha con el franquismo Se, vamos, se, se llenaron de gloria porque fueron los principales colaboradores, ¿no? Y la policía lo que hizo fue, pues, eh, obedecer las órdenes del Gobierno y, y de los empresarios, ¿no? Pero la lección que les dimos fue muy importante. También la, la, la masacre que sufrió el pueblo trabajador vasco pues también fue de mucho calibre, ¿no? Pero todo eso hay que hay que mirarlo con perspectiva de futuro y la solidaridad que se estableció en ese momento con el conjunto de Euskalerria y con parte de Cataluña, en el concreto tenemos el dato en concreto de Tarragona, pero serían otros sitios, yo creo que fue muy importante. Yo creo que a este tema, eh, al tema de la lucha de clases y el y el planteamiento de liberación desde el concepto de la solidaridad que se produjo en Euskalerria, yo creo que nos ha dado una gran lección y eso no se olvida. Y de hecho pues han pasado tantos años y seguimos movilizándonos en Gasteiz, porque a es una referencia, porque a todas las familias de Gasteiz, acá, a, a todo el mundo le tocó a alguien, ¿no? alguien herido, alguien apaleado, estaba en la iglesia, o sea, todas esas situaciones eh, abarcaron a todo el mundo. Claro, eh, luego las luchas que ha habido posteriores, ¿qué fundamento han tenido? Eh, ¿Cómo eh, le hemos dado continuidad a las cosas? Pues a, a la, en la medida que hemos podido le hemos dado continuidad, ¿entiendes?, A, a, a mí me tocó yo estaba en, en aquel tiempo estaba en una fábrica en comisiones en, en, en comisiones eh, de fábrica no era comisiones obreras eran comisiones como todas estábamos <risa> No lo habíamos así. pensado en ningún momento eh, no te preocupes eh, no corres peligro <risa> eh, entonces realmente pues pues eh, con esa experiencia luego nos bajamos a los barrios seguimos haciendo luchas eh, eh, no eran iguales las que hicimos después porque la aboga general fue muy dura El funeral también fue muy duro, pero los mensajes eran muy claros, ¿no? Y, y luego salir de allí y todos íbamos con una enseñanza. Y yo, por ejemplo, mi aprendizaje fue en el, en el tema de la asamblea. Entonces, nos fuimos a montar pues la sedente de vecinos de aquí, de, del barrio de Arambizcarra, de donde soy yo. Y ahora estamos con una lucha que engarza con aquellas luchas y la gente tiene memoria y, y viene a las, a las asambleas porque sabe que la asamblea es el elemento fundamental. Yo creo que ganamos el concepto de la asamblea como poder popular. Yo creo que ese tema ha seguido. De hecho, la, el otro paso que dimos posteriormente, os he dicho al principio y no ha sido por casualidad, que estábamos no sabíamos euskera y, y, y el gobierno decía que eh, en, en Araba modelo A y punto, a todo mundo modelo A. El B solo en Aramayo, ¿no? Y nosotros dijimos de eso, nada. O sea, los críos de 0 a cuatro años pueden aprender euskera, se les da euskera, al, al margen de que los amas y las aitas sean euskaldunes o no sean. Iniciamos una pelea de ese tipo que fue, que era continuidad de la, de la pelea del 3 de marzo. Ocupamos... El, el museo de armas, ocupamos dos cicatolas que estaban construyendo, el campillo, o pues igual, hombre, os hablo de, de sitios que igual para mí son muy sonoros sí. o muy sonados, pero para vosotros y vosotras pues igual no son, ¿no? Pero para nosotros fue importantísimo. Asambleas, encierros, eh, ocupaciones, <risa> todo lo posible hicimos entonces y le dimos la vuelta al tema. Hoy gastéis con muchas deficiencias por parte de las instituciones, fundamentalmente, sigue luchando por el proceso de, de escaldonización. Eh, y realmente estamos dando pasos. Estamos dando pasos, no los que tenemos que dar, pues tendríamos que dar muchísimos más, porque nos cierran el grifo y porque tenemos que pagar eh, hoy en día por aprenderos queda que no nos dieron, que nos prohibieron en la escuela. ¿no? Pero eso es un parte de las experiencias. Luego yo también me metí a, a El Carchen, cuando... Eh, me metí al Carcen porque ahí parecía el Carcen también que era un movimiento superimportante que abordaba el tema de la vivienda, abordaba o sea, abordaba el tema de la pobreza, a mí me parecía un sitio ideal. Y ahí he estado también un montón de años y a mí me ha parecido muy importante. O, ayer tuvimos una reunión de varios grupos relacionados con la vivienda, pues acuden al en a preguntarnos a ver qué qué qué es lo que pensamos, ¿no? de de lo que está pasando con la vergüenza del tema de la vivienda, que las instituciones tienen un montón de ellas vacías y además especulan con ellas. Entonces, bueno, quiero decir que todo esto ha sido formas, experiencias que han sido producto de aquellas luchas. O sea, yo me, me siento continuador de aquello, de alguna manera, a mi, a mi pequeño nivel, ¿eh? Recuperando un par de cosas que has dicho, eh, una pregunta doble. Por un lado, ¿qué significa el 3 de marzo en Euskal Herria a día de hoy? Y por otro lado, eh, a tu entender, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes que podría haber eso eh, entre el 76 y 2019? ¿no? A nivel organizativo, reivindicaciones. Antes nos has hablado ¿no? de que sí, sí. la Asamblea era como el, el órgano decisivo, no la representación sí, sí. directa. Bueno, a día de hoy parece un poco más, casi que tendemos a delegar, ¿no? Bueno, es. que, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves tú eso? Por un lado, ¿cómo, qué, ¿qué significa el 3 de marzo en Euskal Herria, en 2019? Y, uh -huh. que, bueno, ¿cómo ves tú esa situación de la clase trabajadora en 2019, sus formas organizativas, sus reivindicaciones, no un poco también con lo que decías de mirando al futuro, ¿no? Uh -huh. Y teniendo en cuenta esa experiencia que tenemos como pueblo... Pues es curioso que esa pregunta me hacían los del Instituto bueno de la Dicastola eh, de Armentia eh, en una reunión que me llamaron para explicar el 3 de marzo y que la tuve que explicar en euskera, con el nivel que tengo. Están con chavales de 15, 16 y 17 años y me hacían las mismas preguntas. Me decían, ¿y ahora qué hacemos después de toda esa experiencia? no Me emocioné un montón, además, en esa, en esa asamblea. Eh, yo creo que hay una cuestión que tenemos todos muy claras. Desde luego tenemos que recuperar el 3 de marzo como el día 1 de mayo de, de Euskal Herria y eso lo tengo muy claro. Por las circunstancias que se produjeron, no porque se agastéis, eh, sino porque el conjunto de la solidaridad y la lucha que se estableció en ese momento, que influyó en todo el Estado español también, en que se cambiaran las leyes, pero fue una lucha establecida desde Euskal Herria y aunque nuestra pequeña nuestro pequeño arriable de Araba, pues ella en ese caso concreto haya encabezado una lucha tan importante, pues yo creo que además con el de que se produjo, yo creo que es muy importante. ¿Qué pasa de la asamblea de entonces a la asamblea de ahora a la, a la situación de ahora? Pues el cambio ha sido muy profundo. En el momento que se nosotros seguimos y nosotras seguimos las luchas pero nos encontramos de repente que se legalizaron los sindicatos. Al desautorizar al sindicato vertical, pues iban entrando pues comisiones, UGT, ELA, eh, en aquellos tiempos también poco a poco se hizo, se fue haciendo la etc. Bueno, todas esas eh, organizaciones sindicales eh, entraron y buscaban tener fuerza, conseguir afiliados, etcétera Pero eh, empezó a decaer el tema de la Asamblea. Ya no era tan importante la Asamblea, Eh, no no es que no era tan importante es que no, desaparecía la asamblea ya no significaba nada que hay nosotros eso ese cambio ha sido muy duro para la clase trabajadora en, en Araba y en Gasteiz especialmente eso ha sido muy duro porque entonces pues, luego eh, se establecía la representación sindical y la sindical sin eh, la asamblea de trabajadores y trabajadoras pues se iba y se y negociaba con, con la patronal no eso está existiendo hoy en día también Ya nosotros nos parece que hay que que hay que volver a la asamblea. Hay que volver a la asamblea, que la asamblea, claro, ahora cuándo se hace asambleas, cuando van a cerrar la fábrica. <ríe> sí. Claro, qué bueno, ¿no? Porque no quieres asumir como sindicatos, no quieres asumir el que te cierren la fábrica y que todos todos a, eh, a la calle incluidos los los del comité, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensarse el tema y si queremos fuerza y si queremos Eh, eh queremos eh, recuperar el espíritu el espíritu y la lucha eh, no, el no espíritu yo no sé si existe la lucha del 3 de marzo Yo creo que tenemos que recuperar la Asamblea como elemento dinamizador y como el elemento principal. Y no solamente cuando van a hacer un ERE y van a cerrar una fábrica, como está pasando con la Naval o como ha pasado en otras ocasiones, y seguirán haciendo cierres patronales, en la medida en que la tasa de beneficio del capital pues no sea el que les interesa, pues irán cerrando, irán eh, llevando a otros países más pobres eh, para seguir explotando, para eh, garantizar su tasa de ganancia no del, del capital. Entonces, nosotros… Yo creo que tenemos que volver a esa situación. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar y tenemos que luchar por medio de la Asamblea. Eh, hay que revitalizar el sentido de la Asamblea, porque el sentido de la Asamblea eh, ahí está engarzado y está, de alguna manera, la semilla o las raíces de lo que debe ser el poder popular. El poder popular no está en las instituciones. No está ni puede estar, ¿eh? El poder burgués eh, nos da ese caramelo de las instituciones, pero la lucha tiene que estar en la calle, en las fábricas o pocas fábricas allá, eh, pero la, las, las asambleas de trabajadores y trabajadoras tienen que ser las dinámicas de lucha que, que marquen eh, lo que debe ser el cambio social. Las luchas de las trabajadoras de las residencias de Vizcaya es un ejemplo súper importante o, o la que están llevando ahora en, en, en Donostia o las personas del hogar, eh, mujeres del hogar que están trabajando, las cuidadoras, en, en las... todas esas luchas son importantísimas, pero es que además ahí están las diferencias de clases que existen, las diferencias de salario y donde la mujer eh, vuelve, a ser, vuelve a ser, porque ya fue, Eh, y no, yo creo que no ha dejado de serlo nunca, esclava. ¿eh? Esclava y comiéndose todo el tema, pues, de la del tema de los cuidados y todo ese tinglado que llevamos la dialéctica de esa discusión a decir que los cuidados tienen que compartirse hombres y mujeres, pero también es verdad que hay un, un nivel de cuidados que tiene que compartirlo la institución que es la que se tiene que encargar de ese tema. ¿eh? Pero, bueno, no yo no me voy a enrollar <risa> con esos porque me Llegas puedes Llegas tarde, ya, ya te enrollaste. <risa> Pues, eh, vale. eh, Guillermo Perea, no sé si tienes algo más que contarnos, la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante y recogiendo un poco lo último que has dicho, de hecho, el, con toda esta idea que tenías tú, ¿no?, de la asamblea y de las calles, el eslogan de este año eh, que sí. vamos a usar es Borroca, Calé, Tandago, vale. eh, un poco vale. en el sentido de todo lo que tú has explicado y Un abrazo a, a, a los familiares de Ocio, de Abunar, de Barroso, de Castillo y Pereda y a las dos personas de, de Basauri y de Tarragona eh, que dieron su vida por la lucha del cambio social, por la independencia del socialismo. Entonces, bueno, yo hay que darles… Ellos fueron parte de esa lucha, también otras muchas personas, mujeres y hombres… Estuvimos ahí y tenemos que seguir para adelante, como decís vosotros, y en vuestro eslogan muy bien elegido, la, esa, la calle que nos disputaba el Fragair y Barney, que decía que la calle es mía, sí. pues no, la calle es de la clase trabajadora y es del pueblo del pueblo trabajador vasco. Va, vale. Bueno, pues es que ricasco, Guille, por esta entrevista, por haber compartido estos minutos con nosotras vale. y es que habernos bien, traído eh. este... ¿no? estos minutitos de memoria histórica, ¿no? de recuperar pues todas esos como tú también has mencionado, todos esos aprendizajes que las que sí, sí. somos más jóvenes a veces nos creemos que estamos descubriendo inventando la rueda, ¿no? Cuando cuando mucho tenemos que oír. Sí, que... Sí, no, también también inventar, ¿eh? que es muy importante. También también, pero también primero <risa> en, escuchar las para... cosas los bailes, lecciones, o sea, todas las ocupaciones que está viendo, buah, mm. es chapó, es muy importante, la lucha de los gasteches, etcétera. Va. O sea que... Ba, iso handakoa, vale, ezkerrik asko vale, gurekin inegoteagatik Bale, zoe ere, agur asko Gurek asko Gurek asko Gurek asko Gurek asko Gurek asko Gurek tu a isaun seul sonts a put bon lukemutas que indarra soy a go uetari kema ditugunean bat egun batu korrela dira hala figura ero nitsena komaitesque haye ni Maikadarriz gutxuegia da, Hortik ibitzeko kontutan, Ez jo guetari keman behar, Kaso bardena, kaso datak, Ez da inora honi, denentzat, Norkez du maitea, askatasuna, Naiz talerderdin, esku Bueno, y acabamos de tener esta maravillosa entrevista con Guillermo Perea y como él bien nos ha dicho y así entendemos nosotras también, pues el 3 de marzo es el 1 de mayo de Euskal Herria y como os hemos comentado al principio, pues eh, vamos a pasar a explicar, bueno, a explicar o a recordar un poco eh, eh, que estamos en puertas del 1 de mayo y bueno, Eh, aparte de evidentemente la invitación a tomar las calles ese día como el resto de, del año, eh, un poco explicar o eso, retomar o recordar de dónde viene esta fecha, por qué, etcétera, etcétera. Eh, vamos a empezar eh, con un corte de un programa de que la Irola hizo el año pasado eh, eh, a raíz del 1 de mayo La Iroela Irratia, que como sabemos eh, tiene por costumbre salir a las calles siempre que puede, a, a estar ahí al pie de la noticia y este año también pues eh, se hará su aportación en esta jornada del 1 de mayo, el previo, el post. Eh, si no me equivoco, creo que también tendremos opción de mandar nuestros audios contando eh, lo que pasa en las calles y bueno cuáles son nuestras experiencias durante estas esta jornada. Y bueno, sin más, eh, vamos a pinchar ese, ese corte que nos va a empezar a explicar un poco Como, de dónde surge o como, cuáles son los, los antecedentes de de, que esta, de esta fecha que, que es un, bueno, eh, una fecha significativa para la clase trabajadora y bueno, ahí va ese audio Bueno, ¿cuáles son los orígenes concretos?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 Be my world from Yama, be young!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 e incluso, digamos, que dan un paso atrás y, y aceptan y, y empiezan a aprobar la jornada de ocho horas en sus respectivas industrias, no de forma mayoritaria. Me gustaría decir que o sea, la situación que, que sufrían estas personas era que la máxima regulación en la jornada laboral era una que prohibía una jornada superior a las 18 horas.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 al trabajo no especializado o, o, o, o que no tenía los o que no requería de los conocimientos que podían tener digamos los, los herederos del artesanato no ya en la época industrial bueno pues hablando de este primer primer primero de mayo en Estados Unidos eh, hay, como hay varias manifestaciones en las calles en este primero de mayo hay miles y miles de obreros que salen a la, a la calle sobre todo, fundamentalmente en, la, en Chicago en la ciudad de Chicago es, como no hay un cambio por parte de, lo, de los capitalistas de los patronos se sigue la huelga y se siguen las manifestaciones en la calle y en estas en esas manifestaciones hay enfrentamientos muy duros entre obreros y la policía y ahí pues, detienen a, a a ocho trabajadores <coughs> hacen una los, los juicios y a cinco de ellos los fueron ahorcados y a tres de ellos los condenaron a cadena perpetua entonces en un, un periódico de chicago que se cosas raras se edita en alemán El, el redactor hizo una octavilla que le costó la vida, puesto que a, a partir fue detenido y condenado a muerte, por tanto ahorcado. Y la, la octavilla decía lo siguiente, «Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica Madkornik, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora?» pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco, respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusilan los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos los recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar, a las armas. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del, orne, del orden. Sec, secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. Esto fue un pues, una proclama que se hizo en Para, para llamar a, a la lucha y como venganza de la, del asesinato de, estos, de esos trabajadores. Después de esto, varios sectores patronales empezaron a conceder las jornadas de de ocho, de ocho horas. Esto pasaba en Estados Unidos. Entonces, en 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de ocho horas para todos los obreros del mundo. ...y se plantearon el convocar un día de lucha del, del trabajador a nivel mundial. En recuerdo de las luchas en Estados Unidos y en concreto en la ciudad de Chicago... ...el, el 1 de mayo de 1890 se celebró por primera vez el 1 de mayo en todo el mundo... Se, se, se hubieron manifestaciones en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en el imperio austrohúngaro, en Bélgica. En el, este primero de mayo caía en día laborable. Entonces, en, alguna, en algunas ciudades mmm, se hicieron huelgas y se hizo la manifestación y en otras ciudades se hizo la manifestación el 4, que era el domingo. En Escoallería también estuvo inmersa en, es, en, es, en este planteamiento y se decidió, igualmente, celebrar el, el 1 de mayo de 1890. En Bilbao, los socialistas aplazaron la celebración hasta el domingo 4 de mayo. Se empezaron a hacer mítines y el, se prohibió un mitin de preparación de la manifestación en La Arboleda, que tuvo lugar el 13 de abril. El, se pudo celebrar al final, el 21 de abril, en, en esta asamblea acudieron 3.000 obreros. El 1 de mayo, en una fábrica de Baracaldo, 300 obreros hicieron huelga. Entonces, la Guardia Civil, evidentemente, se presentó de inmediato y hubo represión. Cuando llegó el día de la manifestación, el 4, Bilbao estaba tomado por 1.600 guardias civiles, forales, miembros del regimiento de la infantería garellano y del batallón de cazadores de cazadores de Madrid y también por el escuadrón de caballería que que estaba Bilbao totalmente tomado. Se hizo finalmente se hizo un meeting en la Plaza de la Cantera en Bilbao, que yo no sé dónde está, pero se, Sí, bien, ¿sí? En, en San Francisco, ah, en la placa vale, de arriba no, de San Francisco, Vale. Donde, sí. vale. Entonces en, en este meeting acudieron unas 3000 personas. Y luego hicieron su aparición en manifestación mil mineros de la arboleda se, en esta manifestación se fueron se llevaron banderas rojas con la inscripción ocho horas de trabajo y se dirigieron al gobierno civil en donde grida, gritaron con consignas y luego pues ya se entregaron un documento al gobernador civil planteando la necesidad de las de ocho horas de trabajo Luego a la tarde, en el, en el frontón de la Arboleda, se, los mineros realizaron una concentración de, mi, de, de en la que se reunieron 4.000 mineros. Bueno, entonces, a partir de entonces, la, el, el, el 1 de mayo siempre, ha, siempre fue y siempre ha, ha sido y tiene que ser un día de lucha. En un momento dado es cierto que se que, que se ha ido cambiando este día de lucha por un día de paseo, festivo, etcétera, pero que realmente durante muchísimos años ha sido ha sido un día de lucha. Este día mmm, desapareció del, de la de, durante la Guerra Civil. Eh, durante eh, cuando Franco durante la Guerra Civil hizo desaparecer el 1 de mayo, o sea, consideró que será un día normal y luchó y e hizo todo lo posible para que en ese día no hubieran manifestaciones, no hubiera nada. Lo que sí hizo en el, en el 1938 fue que decidió que el 19 de julio se celebrara la fiesta de la exaltación del trabajo, o sea, cambió el primero de mayo, por una por otro día de exaltación del trabajo que nos hará libres y nos hará muy felices. Mm. Se mantuvo esto así hasta el 1955, que el Papa Pío XII decidió apropiarse de este, del primero de mayo y lo convirtió en la fiesta de San José Artesano. Un año después Franco recuperó, o sea, estuvo de acuerdo con este cambio y hizo que se que en, que en el Estado español el primero de mayo fuera a partir de ese momento la fiesta de San José Artesano. Y se, pues, la primera vez que se celebró, que fue en 1956, se celebraron misas por todo el país en honor al santo padrón, patrón de los trabajadores. Y después, bueno, a partir del 57, la organización sindical Educación y Descanso lo que hacía era un espectáculo Que, que, que llamaban demostración sindical que se hacía delante de Franco en Madrid en donde los había pues ejercicios gimnásticos o sea, había miles de o cientos digamos de trabajadores haciendo ejercicios gimnásticos y luego había pues bailes folclóricos y cosas como ves tu exaltación de, de, de, lo, de lo bien que era pues trabajar y vivir explotados. Y simplemente por ahondar un poquito más en este tema, vamos a recuperar otro corte del programa del año pasado que hizo Irola Irratia eh, para el día 1 de mayo, y, bueno en el que se va a hablar un poco más de esto y también, de, ¿no? en cierta manera, de las repercusiones que tuvo pues en este efecto, digamos, pues si queremos llamarlo propagandístico, también desmovilizador en ciertos sectores o zonas del de Estado español. No, quisiera decir también que bueno que a pesar de lo que de, de lo que hacía franco y de lo que decía y lo que intentaba y lo que intentaba imponer es evidente que las organizaciones políticas que, que quedaron después de, de la gran masacre de la guerra civil siempre se hizo convocatoria el primero de mayo fuera o sea, manifestaciones era muy difícil pero octavillas, se tiraban octavillas en las calles en las, en lo, en las fábricas es decir que siempre hubo por parte de la clase obrera una reivindicación uh -huh. del primero de mayo como primero como día de lucha uh -huh. y que luego pues evidentemente cada vez fue a, a mayor haciendo en un momento dado ya pues manifestaciones salvajes no convocadas y saltando uh -huh. a la calle como se podía uh -huh. y también de eso aunque sea sí. muy someramente también se va a hacer una mención sí. ¿no? de que no todos lo no en todo el estado español uh -huh. en el ¿no? Se fuese un día festivo este, el de San José artesano, sino que también como ciertas zonas del Estado español, en este caso estamos hablando de los territorios de Euskal Herria de Cataluña y Asturias especialmente amanecían en estado de excepción también Arrastrar la dura cadena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 una persona ha grabado son sobre su piel y siempre la compañía como el amigo más bien para la dura cadena trabajar singua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puedeudir el trabajo nace con una persona Nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Bueno, era el cantante Rafael, una versión de Lata Duler, el famoso Eliasman.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 Y aquí hacían unas demostraciones tipo gimnásticas, crústico-gimnóstica, sí. eh, pues muy al estilo, muy musulinianas, ¿no? Eh, encajan perfectamente con, con el, los planteamientos fascistas. Bueno, cualquiera que quiera ver, se puede ver a través de los vídeos del Nodo, eh, bueno, pues igual una plaza de toros, no entradas desfilando marcialmente, ¿no? Eh, supuestos obreros y obreras también, eh, y con vestidos además muy folclóricos, pero todo esto era también jugar con, jugar previsante con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 El Euskal Herria o Cataluña igual son exponentes muy así y Asturias también, de 1 de mayo declarando el 1 de mayo el estado de excepción en esos lugares por, pues por el ambiente combativo que había y una jornada realmente de lucha, el después estos pasos pues habrán tenido que ver en ese concepto que puede tener mucha gente hoy en día como un día festivo que bien que es puente y me voy a ir por ahí a la playa es, es tal cual el, el, el la concepción de eh,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 Eta amaitzen ari gara e, hilabete honetako programa hau ba, gurekin izan ditugu gaur ba, edo gogoan izan dugu ta mintzagai izan dugu ba martxoaren iruko Gazteizko zarraskia. eh hitz egin dugu egin dugu orrelako errepaso bat maiatzaren bataren historiaren inguruan E, karre ditugu be bai gurera ba, erola irratiko lagunak mes, esko programa horrekin. Eta hori bai Juan baino lehen nola ez, ba, gogoratu nahi dizuegu, jatzaren ba, lehenengo honetan, orain latorren astean izango da maiatzaren batean, ba, mailatza bat eginek deialdi berezia egingo duela, azken lau urtetan egin den bezela, Eta hala ere, bak, aipatzea, ba, ez dela karrik hori maiatzaren baterako ba, planteamendua edo Deialdia. E, deialdia haueka pirilaren hogeita bederatzian egingo den mailinguru batekin hasiko dira. Sanpezalago pirilaren hogeita bederatzian labolsan, arratzaldeko seiter erdietan, Klase autodefentsat tresnak atzo eta gaur, maillingurua izango da. Eta izlarien artean izango ditugu e, RGiko bulegoko kideak, Bilboko okupazio bulegokoak, arrera herria, dinamikako kideak, mozalgearen aurkako plataforma eta berriotxoakeko kideak ere bai. Hori esan bezala, apilide, apirilaren hogeita bederatzian, seiterdietan laboltzan. Eta maiatzaren baterako ba, aurtengo deialdia ingelesen landako kaian izango da, hori ezagutzen ez duzu enontzako ba, e, gugen jein museoaren aspiko parteko kai hori da. E, eta bueno, ba, bertan, arratzaldeko bostetan, maiginguru bat izango dugu, klase borrokaren forma berriak, lekuan lekukotik Euskal Herrira da e, izenpean. Bertan, ba, hainbat izlari izango ditugu. Eta gero zazpiter dietan ba, manifestazioa abiatuko da ba, bertatik. Ez? Pistiaren erraietatik ezaten dugun bezala. E, ingelesen landako kaitik. Hau da, bazpa, berriogora etuko dugu. Guguen jaimazpiko kai horretatik. Eta, ba, bueno, ba, huizan da hilabete honetako programa, apirileko programa hau. Ba, datorren hilabetean, baia maiatzaren amaiera parterako, gueltatuko ba, gara zuekin, entzuleok, eta ba, eskerrik asko, hor bestaldean entzuten egoteagatik. Eta etorri maiatzaren lehenera, etorri baita ere aurreko mailingurura, eta gogoratu, ba, gure aurtengo leloak e, gogoratzen duen bezala, borroka aleetan dagoela, eta gehituko dugu baita ere, ez bakarrik maiatzaren batean urte osoko egun guztietan, dago kale, borroka kaleetan. Eta ezan bezala, eskerrik asko, eta agur! Agur! Agur! violenta y pacífica no sirve de nada y son capaces de reírse nosotros. Desjabetuen lanabesa. Y jabeteko azken aste azkenean, Egurdiko amabietatik ordu bat herdietara, eta errepikapenak urren gozteguenean gaueko 9etatik 10 El último miércoles de mes